a la mente un cuerpo sano tienen en equipo de gran valor en las piscinas como en el gol eh por ti van dispuestos a vencer mas si la suerte es adversa también saben perder te por ti estar cumplido Más de 80 años No ha envejecido Y hoy comandaño antaño Conserva entera La gran virtud Que arrastra en masa A la juventud Y el alcurrán Como a mi suelo Más Dios, mi padre y fue mi acuerdo soy deportista por tradición amigas y amigos oyentes de señal deportiva a través de fantástica en el 92.3 de la frecuencia modulada tengan todos ustedes muy buenas tardes en este lluvioso jueves 24 de septiembre con el cariño de siempre comenzamos con todas las informaciones de rangers y el fútbol profesional nacido un 29 de marzo del 63 Tuvo un pasado rojinegro, también jugó en Guachipato, Palestino, Deportes Iquique, Magallanes. Actual entrenador de Iberia de Los Ángeles, Nelson Soto Faúndez. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Antes que todo, ¿cómo nace el apodo de El Expreso de Boadilla? Nada, este apodo aparece cuando empecé a jugar en, en Talca, en, en Rangel, y, y don Carlos Bernal creo que fue el que que me puso ese ese apodo. La verdad que lo recuerdo con, con mucho cariño, la, la verdad que un personaje de, lo, de, de, de la radio en Talca, así que no, y, y orgulloso de que lo hice, eh, dado ese, ese apodo a, a, a un muchacho que que tenía la misma evolución que tienen todos los muchachos de jugar al fútbol de la, el, de la región y, y en este caso en rango de tal que en su momento ahora está en la otra vereda como <coughs> entrenador ¿es engañoso el lugar que ocupa Iberia actualmente en la tabla? nosotros creemos que sí nosotros creemos que sí hemos hecho, eh, futbolísticamente creo que nos refleja en lo estadístico lo que hemos hecho ¿ya? Eh, nosotros nos, nos empató en primera fecha Temuco cuando cuando quedan dos o 3 minutos Después en, su, en nuestro segundo partido empatamos con, con la gente de, de Barnechea, nos empató en el último minuto montesino en, un, en una serie de rebotes, un poco desafortunado el gol. ya eh, Después fuimos a jugar a Serena, perdimos creo que justiciariamente con, con la gente de Serena, pero después fuimos a Calama también y, y perdimos en el último minuto. de La gente de Magallanes no hizo un gol de hilo libre, después nos, nosotros no nos convertimos seis o siete oportunidades claras, pero claras de gol donde fuimos, creo, futbolísticamente muy superior a Magallanes, pero no se dio el resultado. Y después jugamos un partido con, con San Felipe, un buen buen equipo, un equipo que, que es pragmático, ordenado, pero si bien es cierto, tuvieron la oportunidad de habernos empatado en un penal, pero si el partido se ha terminado trasero, es, lo creo yo, lo que lo que ocurrió en el partido, por, por los merecimientos futbolísticos que hicimos nosotros. Así que, estadísticamente, creo que estamos por debajo de lo que nosotros hemos logrado futbolísticamente, y eso esperamos plasmarlo luego en... En resultados para poder estar acorde a lo que nosotros creo que hemos generado como, como equipo. ¿A qué atribuye los puntos que se dejaron escapar en el último minuto? Desconcentración, un poco de mala oportuna, no tomamos una buena decisión, nosotros van a echar más un gol cuando tiran un córner, una pelota que la vuelve me ha antes, nos termina pegando en la rodilla a, a, un, a un jugador nuestro y también habilitando a un rival en, en el punto penal después en el último minuto en Calama también, nosotros pudimos haber liquidado el partido, el casi el gol ganaba en este caso, cuando estábamos uno a uno. Nosotros tuvimos la oportunidad de, de haber no sé, liquidado el partido con nuestro, y la última jugada meter metieron un centro al primer palo y, y soltamos la marca, nos, nos, nos marcaron cuando cuando ya estábamos jugando en un minuto de descuento, entonces esas concentraciones son las que nos han llegado de repente a, a a incurrir en estos tipos de fallo y Y no y restaron los puntos que creemos nosotros que tenemos que tener, pero la verdad las cosas es que lo que tenemos lo que tenemos o sea tampoco aquí estoy analizando un poco lo que lo que nosotros hemos sido durante la conferencia. A lo mejor nos merecemos definitivamente tener los cinco puntos, por pues también no has tenido esa esa concentración en los minutos posteros ¿Qué es lo más peligroso de Rangers. Sí. No, el es un buen equipo, tiene, es un buen plantel tiene buenos jugadores, individualmente creo que, que tienen nombres de, de, de mucha calidad eh, tiene a Orellana, tiene a Malano tiene a Muñoz, por nombrar algunos jugadores, en la parte posterior tiene a Reyes, a Tapia, que, que son buenos jugadores entonces creo que en el conjunto en sí, la medida que, que pudiesen rendir debería ser un muy buen equipo ahora, nosotros estamos al otro lado y trataremos de contrarrestar el poderío que tienen ellos y, y tratar de de, de, de poder en las partes, los déficits que también creo que tienen eh, poder nosotros crearle las la ocasiones y tratar de convertir y ganar el partido, que es lo, nuestra, nuestra meta. Según su experiencia considerando que Héctor Almandós asumió recién el martes en tan pocos días Rangers ¿podrá mostrar una nueva propuesta forma de juego o eh, influye más el estado anímico eh, la motivación que puedan presentar los futbolistas? Yo desconozco siquiera eh, el técnico que hoy día tiene Rangers, ya entonces malamente puedes hablar de de de cómo se puede plantear él, pero nedamente claro cuando hay un cambio técnico siempre hay una motivación especial hay un, un renacer de muchos que que de repente se sentían medio postergados, el el nivel de de ese atender a subir ahora hay un temor lógico de la posición que está Ranger la posición que estamos nosotros hay una presión lógica de la gente de galca en este caso con con los jugadores de radio para tratar de quedar en el partido entonces mmm, seguramente nosotros si sí también jugamos con eso porque si ustedes lo ven si bien es cierto estamos por debajo de ellos en en en la en lo que es estadística cierto pero la presión nosotros tenemos que traspasar un poco a a Rand con respecto a la, a cuál es que que necesita más imperiosamente que hacen los puntos en este partido ya nosotros sabemos cuál es nuestra nuestra nuestraest necesidad y nos vamos a jugar por entero por por salvar lo, lo que son los puntos ya pero rangeer tiene que una una expresión más que que su localidad entonces nosotros trataremos de sacar un poco de ventaja y ahora sabiendo que que range trata saber de sus propias conclusiones el técnico los jugadores con respecto a cuál es nuestro poderío y cuáles son nuestros déficits así que va a ser un partido interesante. ¿Ustedes llegan con un envión anímico importante después de haber ganado en Los Ángeles 1 a 0 al puntero San Felipe? Sí, seguro, porque no habíamos ganado, nosotros sabemos que, que habíamos estado tan cerca de, de lograr resultados positivos, no se nos daban, y se nos dio en este último partido, ante un rival que creo que era el, el más indicado, el puntero y invicto, eh, el que, que venía más sólido, no, no le había marcado goles prácticamente... Nosotros le ganamos, le creamos mucho ocasiones de gol, y creo que fuimos superiores ahí. Entonces, eso indica que el jugador tiene que sentir de que si pudimos doblegar al puntero, al invicto, y al equipo que venía siendo eh, defensivamente más sólido, y nosotros lo penetramos por, por todos lados, entonces quiere decir que tenemos la, la, la, las características, las condiciones para, para la pelear de igual a igual con cualquier equipo, y no la excepción a ¿Equipo que gana repite o tiene algunas bajas? No, no, afortunadamente no tenemos baja con respecto a los a la oncena que jugó en el último partido. El, el que vamos a repetir o no va a depender un poco de lo que trabajemos hoy y mañana. Ya eh y después la única baja que tenemos nosotros que es la suspensión que tiene Esteban Sáiz que que encaramos le dieron tres fechas y todavía le quedan por cumplir. Lo demás tenemos plantel completo como para para sacar eh, eh, en ese abanico de, de posibilidades el mejor la mejor oncena Dialogamos con Nelson Soto, entrenador de Iberia de los Ángeles. Eh, ¿Es difícil eh, re, eh, renovar un plantel? Eh, permanecieron siete jugadores, si no me equivoco, de la sí. campaña anterior y llegaron muchas caras nuevas. Sí, pero más difícil que renovar un plantel es difícil cuando uno no tiene los, los recursos suficientes. Nosotros vinimos bajo el régimen de que Iberia iba a plantearse de una forma diferente en cuanto a los presupuestarios. Nosotros el año pasado teníamos un presupuesto, no sé, el, el monto general, pero nosotros bajamos al, al 50% con respecto al monto que, que era el año pasado. O sea, tenemos una planilla por, por debajo del 50% de lo que era el año pasado. ...y Tuvimos que traer de muchos jugadores, obviamente que es un poco elegir y tratar de llevarrse lo posible con respecto a, a los jugadores que trajimos. pero yo creo que no nos jugamos si eres ciertos jugadores que venían con una parada importante, con, con, con no haber jugado habitualmente en su equipo que estaban pero yo los conozco y sé que trabajando lo van a rendir. Hoy día creo que no vuelvo a insistir, no me he equivocado con respecto a, a los jugadores que vive porque tienen calidad. Ahora seguramente en tal curso que haya el, el campeonato dándose los resultados ya van dando a favor nuestro, vamos a justificar de por qué están ellos acá y después obviamente que con un presupuesto más acabado, con un presupuesto mejor, uno también elige otro tipo de jugadores, pero la verdad que estoy totalmente conforme con lo que nos alcanzó para, para contratar. ¿Qué fútbol le gusta? ¿Qué forma de juego, eh, eh, sello le aplica a sus equipos? ...me gusta lo mismo que le gusta a todos los técnicos... ...tratar de jugar bien... Eh, ...que los equipos sean... ...ojalá ofensivos... No ser, ...ser protagonista... ...no no dejar el, el protagonismo al rival... ...porque si no cuando una vez crecido el rival ya... ...cuesta bajar ...nosotros pretendemos ser protagonistas desde la posición de balón... ...tenemos jugadores de buen pie... ...entonces tratamos de, de, de jugar por ahí... ...y después el, el sistema de utilizar va variando... ...porque somos un poco flexibles con respecto a eso... ...jugaremos con 3 con 4 dependiendo del rival muchas veces... Y de de cómo se va descendtiendo el equipo, hoy día estamos jugando con con tres en el fondo, ya que de repente pasan los dos extremos a ser también laterales, porque conocen lo lo que es el puesto, entonces defensivamente tratamos de hacernos sólidos y después tener la, la posibilidad de, de llegar con volumen ofensivo y con con cantidad no solamente con con embates sino con cantidad de jugadores también a pesar de medio arriba quién es lo más peligroso de Iberia. En su conjunto, yo creo que tenemos buenos jugadores y, y, y se hacen peligrosas en la medida que anden bien. Los jugadores generalmente uno puede decir tenemos tal o cual faceta que, que es la más peligrosa, pero el fin de semana muchas veces dicta de cómo el jugador llegue eh, a la, la improvisación que ande. Nosotros somos un equipo que juega bien y trataremos, como dije antes, el fin de semana tratar de hacerlo definitivamente nuevamente bien para poder quedarnos buenos puntos. Pero um, esa lo que tenemos mejor o, o peor deberían sacar las conclusiones los, los equipos reales en otros países el cargo de gerente deportivo se lleva eh, a efecto correctamente acá en Chile es una presión para ustedes tener como gerente deportivo a un entrenador en este caso hace algunos días asumió eh, el relojito Cristian Romero en Iberia eh, ocupando esa función no, para nada, para nada, porque toda la gente que estamos en el fútbol sabemos de que cuando se pone alguien del fútbol en, en, en un puesto determinado, obviamente que se te facilita muchas cosas. El conversar siquiera de, de fútbol con Cristian hoy día es mucho más, eh, se me hace mucho más más, más fácil que, que conversar con un gerente, mmm, que esté la institución que no que no entiende y que, que entienda solo de número, que, que, eh, que está bien que que, que esté nada ¿eh? estén, yo no estoy diciendo que no estén, pero obviamente que cuando hay alguien vinculado definitivamente al fútbol eh, es más fácil. Ahora, yo también tengo esa función funciones, También dice he esa función en San Felipe y la verdad que si uno mantiene los conductos de cuál es su función, la verdad que no tiene por qué llevarse mal. Yo tuve a Marco Antonio Figueroa cuando yo era gerente deportivo de San Felipe y la verdad que con Marco no llevamos... Yo nunca me metí en, la, en las resoluciones técnicas de él, eh conversábamos de fútbol porque éramos dos gente dos dos personajes de, de, del fútbol, pero nunca me metí más allá y mientras uno lo tenga claro, en este caso Cristian así lo tiene, la verdad es que no, no tenemos por qué no llevarnos bien. En otro tema, eh, que, ¿algún comentario para la nómina que entregó ayer Jorge Sampaoli con los futbolistas extranjeros? Sí, un poco lo mismo, me echo de menos un poco lo que es la variante que uno tiene que tener en la zona ofensiva, en este caso por el centro del ataque, tanto Pinilla como Ángelo Enrique por por darse su nombre a lo mejor en eh, Miguel Castillo o por, por decir algo entonces bueno, pueden haber algunas variantes bueno, en medio nacional sé, no sé siquiera, pero tener variantes en, en esa posición porque eh hoy día tener a a Sánchez y a Barca como como solo hombre netamente ofensivo más, eh, Oriana que que, que viene pero son extremos más que más que por el centro y jugando siempre la opción de, de tener a, a Valdivia como un 9 y medio, creo que de repente hay partidos que dictan otra cosa, entonces eso de menos eso, lo, lo demás es el, el, el técnico el, el que sí, la confianza que tienen los jugadores que, que nominó. Retrocediendo en el tiempo, eh, <coughs> si ¿es el único jugador eh, de la de Bobadilla que ha, ha llegado al profesionalismo? La verdad que en este último tiempo no no no no he no estado muy al tanto de quién jugaba más, pero de, de mi tiempo obviamente que soy sí, el único jugador de Godilla no, y, no, y no conozco y, y eso sabías si a otro jugador hubiese logrado participar del fútbol profesional tanto tiempo como lo hice yo, ¿no? porque de repente hay jugadores que que dentro de Talca, dentro de San Javier o en cualquier parte del país debutan, juegan 5 o 6 partidos y y terminan en eso, en, en haber debutado en el fútbol profesional. Yo la verdad que tuve la suerte de jugar 17, 18 años al fútbol profesional. Eh, correlativamente y, y sí, creo que, que hoy día ser el único jugador de, de mi sector que ha jugado a fútbol profesional durante tanto tiempo ¿Cómo llega Rangers? Eh, cuéntenos de sus inicios en esa localidad y, y, y ¿Cómo se produce su, su incursión desde la etapa formativa hasta el equipo adulto en el elenco piducano? No, eh, yo llegué al primer equipo Rangers cuando cuando Rango fue jugar un partido amistoso a la localidad de or rigue maule ya eh, jug el partido podía a cuatro kilómetros hacia la hacia la cordillera el sector de orrígue maule como tenemos vigente Fue jugar un partido todos un día, miércoles, cualquiera. Jueguemos. Fueron más que nada comerse un choclito, una empanada. O sea, fueron algo que con muchas veces uno, cuando está los planteles, hace con ir a, a sectores rurales muchas veces a, a participar con la gente. Bueno, fueron a, a jugar este partido. Yo jugué por el equipo, obviamente, de, de la localidad, en este caso Huracán de Oriña Mable. Jugamos contra el equipo B de Rangel. Albitró, me recuerdo como si fuera hoy día, Pablo Prieto. Albitró el, el partido, ya porque eh, Pablo era titular obviamente, y ese día albitró en el partido. Eh, nosotros ganamos, pero más allá del resultado, el técnico en ese tiempo, el Chepo Sepúlveda, vio en mí seguramente algunas condiciones, conversó conmigo y me dio la posibilidad de, de venir a aprobar la talca. Yo ya sí. había pasado por la, por, un, por la serie infantil de Ranglis, pero pero así someramente... Yo le dije que yo tenía un vínculo con Rangles que lo había dejado ya hace tiempo, un año atrás. Con 17 años me recuerdo yo. y Me fui al primer equipo y me dejaron al tiro vinculado al primer equipo. Y como tenía Nexum con Rangles ya tanto inscrito, seguí jugando de forma normal y debuté a los 6-7 meses después. Debuté en, en Calama, misión debutada. ¿Quién lo hizo debutar? Eh, don Arturo. Arturo Roac arturo arturo era un gran personaje una persona de mucho cariño siempre la verdad que eh fue de los de, de las personas buenas que conocí dentro de las de la actividad y, y usted comenzó su carrera como centro delantero y eh, defina sí no ya ya eran los tiempos donde donde nos no, no se estaba utilizando el, específicamente un centro delantero como centro delantero yo jugaba en punta. Obviamente que si en el momento que yo jugué estaba, no sé, Ortiz, por nombrar algunos, Nahú, ellos eran más extremos que yo y ellos utilizaban más las bandas y yo iba por el medio. Pero indistintamente, cuando estaba Luis Alberto Ramos, muchas veces él era el que iba por el medio y iba por fuera. Entonces, era un delantero que, que no no, no, me, no me complicaba jugar por las bandas, pero actualmente lo hacía más por el centro. ¿Quién lo transformó en seis en el volante de contención? <susurra> en, en Palestina definitivamente ya eh, Manuel Pelegrini me hizo poner eh, en esa zona porque nosotros teníamos a Vasconcelos a Castañeda siendo los los volantes de enlace nuestro ya y Juan Ramón Carrillo siendo centro delantero entonces yo jugaba con Juan Ramón eh, en principio como como atacante y después eh, Eh, me pusieron por detrás lo que era la, la línea de de Vasconcelos y Castañeda con Julio Suazo, yo siendo el volante mixto. Entonces, como tenía el afano ofensivo, a Manuel le parecía que en un tenía tenía marca, tenía despliegue, tenía que ser para para la, para el puesto y como había sido um, centro delantero, tenía esa esa noción de ir a cada rato a pisar el área rival, pues entonces ya en ese tiempo la verdad es que hice varios goles jugando volante contención que no era muy habitual en el tiempo ese, porque eran volantes de corte. Yo no era un volante típico de corte, yo salía a jugar. ¿Qué significó tener en Palestino a Manuel Pellegrini como entrenador? ¿Pensó que iba a llegar tan alto en esta difícil profesión? Mm, claro, lo vas a imaginarse en esos momentos que uno no lo tiene, dónde va que hoy día, hoy día lo ve donde está, cuesta imaginarse en, en, en su momento. Obviamente que por su orden, por su, por su entrega, por su profesionalismo, uno pudiese haber creído que, que le iba a ir bien. En el medio nacional o en el medio internacional, pues día granamente uno lo es y posicionado y, y afortunadamente bajo los mismos parámetros que tu utilizaba cuando uno fue dirigido, yo afortunadamente hoy día tengo una una muy buena relación con él cada vez que en nuestro país tenemos la posibilidad de, de de juntarnos conversar de hecho por ahí el Turo salalá siempre me, me me cuando nos juntamos me dice usted el regalón de manuel la verdad es que tuvimos muy buenos un buen vínculo cuando yo era dirigido por él como más que técnico jugador amigo amigo la verdad que eh, los momentos difíciles que tuvimos en palestino porque de repente no todos son buenos en el fútbol la verdad que él, se, él siempre se, se acercó a, a, a, a, a yo ya era un jugador experimentado entonces se acercó a, a algunas cosas que que él podía creer de que yo lo podía aportar y cuando yo tuve dificultades también por, por rendimiento siquiera me acercaba a él para para para sentir qué es lo que necesitaba más de mí entonces Ese vínculo todavía, todavía lo tenemos, afortunadamente. ¿Cree que alguna vez venga a finalizar su carrera en nuestro país dirigiendo a la selección nacional o a la U? O... La verdad que, que no sé. Yo creo que por, eh, por el tema de cariño que tiene con, con, con el país, con, con la U en este caso, yo creo que no, no, no sería tan descabellado. Ahora, yo creo que todavía le queda mucho tiempo en, en, en Europa trabajando. Y después, cuando una vez que se venga de Europa yo no sé si va a tener la, la misma ambición de querer dirigir aquí en el país porque, porque nadie profeta en su tierra entonces de repente todo lo exitoso que ha sido afuera venir a, de repente a arriesgarlo acá pero también siento que tiene un cariño y que capaz que si se lo pide lo haga Nelson, eh, en su etapa futbolística en Rangers eh, ¿cuáles fueron sus partidos inolvidables? No, hay varios partidos inolvidables. La verdad que cuando yo jugué un partido contra Conce una vez, en el año, no sé, 80, 84 o algo así, le, le hice un gol a Conce en el estadio fiscal, donde el estadio estaba pero, contra el entonces era partido eh, muy emocionante. Eh, mi debut siquiera sí en Calama, por más que hubiera perdido con Cobreloa, la verdad que lo siento como uno de mis partido más importantes. Y después, obviamente, cuando nosotros jugamos la preleguilla con con la gente de, de Everson, le marqué los dos goles yo en Viña, un día cuando clasificamos a esa preliguilla, ya ganándole a la U en Santiago, justamente Manuel era el central de, de la U, le ganamos con, con Golmín, una un, un pivot que me hizo Lolo Cornejo, y yo eh, la, la metí cruzada y le, le hizo gol a la gente de la U, le ganamos 2-1 en Santiago, que era inédito en ese momento, que grande fuera a Santiago, jugándose la opción, tanto la U como nosotros, quien quien ganaba el tramo, le ganamos en ese partido de, de visita, a pesar de que nosotros sí teníamos equipo para ganar a cualquiera, un, un equipo experimentado con Huilla, Uñate Solís, conejo Pablo vieto no sé, por, por Matamala eh, que le da un dote de juventud Hernández, la verdad que teníamos aparte que teníamos jugadores por, por debajo de, de, de los titulares que tenían muy buen nivel entonces la verdad que fueron año del, del 90 del 82 83 84 muy buenos con, con respecto a, al equipo que teníamos en Talca. se recuerda ese partido en una liguilla cuando superaron a everton 2 a 1 en sau con dos goles suyos se armó una batalla campal no sé si tanto como campal pero de que cuando ellos no hacen el descuento en, estábamos ganando nosotros no hacen el descuento en tiro esquina creo que fue un centro pero en trio esquina y la pelota queda entre entre la malla y creo que carlos los rojas el Everton la fue buscada y nosotros, los jugadores nuestros, obviamente, eh, no yo porque yo estaba esperando la, la pos una posibilidad de, de contratar que más arriba, eh, fueron a, a impedir que la sacaran rápido de la malla y, y se lanzaron a se a golpe. Pero era parte de lo que teníamos que hacer nosotros. o sea Yo creo que ahí la experiencia también primó en, en los jugadores que nosotros teníamos para para poder eh, meter ese, ese ese más ruido más de la cuenta en este tipo de gol para poder bajarle un poco la, la intensidad al equipo de Everton. ¿Quién fue su mejor socio dentro de una cancha? es que jugué con juan Ramón carrón en palestino creo que hicimos muy buena dupla ya eh en talca ya cuando cuando uno jugaba con pablo quietto con Jo y la verdad que era era fácil jugar la verdad que siempre me acomodé asimismo como con javier araujo o con Sandro Navarrete en gualleevato la verdad es que siempre traté de, de los compañeros que estuviese al lado tratar de sacarle el máximo provecho o yo tratarle el máximo de posibilidades a él también para que hiciera bien su juego. El año 85 venía como gran figura la fiera Luis Alberto Ramos y usted terminó dejándolo en la banca. Sí, sí, la verdad es que un cariño por el Lucho porque hasta el día de hoy seguimos contactos y, y, y yo entendí en ese momento cuando recién lo conocí a Lucho en Talca cuál era la grandeza de la persona que tenía porque él, así como Arturo o los técnicos que estaban en ese momento me, me daban instrucciones con respecto a lo que tenía que hacer dentro del campo, en entre tiempo generalmente eh, venía el lucho siendo él reserva en mi puesto a darme algunos consejos por su experiencia que tenía, entonces no era fácil para para cualquier jugador ir a donde el, donde el jugador que le, que le sacó el puesto y decirle decía, te estás moviendo mal muévete de esta forma, entonces eso habla de lo, de, lo, de la gran persona que era Luis Alberto Ramos. ¿Qué jugó ahora? El... Mil... Definitivamente. ¿Qué jugo habrá en su comienzo? Es que me, me llegué con nombres eh, tan potentes como como Jorge Américo Pedaletti, como Sergio Humada, ¿cierto? y a mí me gustaba Unión en ese tiempo, o sea, o, si tenía un cariño especial por Unión. ...no sé... ...el Pineda Pagasio... ...¿ya?... ...pero obviamente... ...que Jorge Américo Pedaletti... ...y Ahumar... ...eran como mi... eh ...mi referente... ...cuando yo jugaba... ...la misión del barrio... ...que agarraba la pelota... ...y creía que era uno de ellos... ...pues entonces... ...y después tuve la suerte... ...la suerte digo... ...porque de repente... que tengo suerte... Bueno, ...en esta actividad... ...de... ...de tener contacto con los dos... ...estuve... Eh, con, eh, ...conocí a Circa Humara... En, ...en Coquimbo... ...tuve la oportunidad... ...de estar una semana... ...con ellos trabajando y después con Jorge Américo Pedaletti me entró en mi etapa de jugador y fue ayudante técnico de Cavalieri ya defendando y así que los, eh, y además tuve la suerte hasta la yo todos los días porque vivíamos en territorioamente cerca. Así que lo trasladaba todos los días al que había sido mi, mi ídolo. Y en Rangers a quien admiró. También yo yo más allá de la admiración le tengo mucho cariño y, y Mucho, respeto mucho a los jugadores que, que yo tengo el recuerdo de cada uno de ellos ¿eh? Eh, pero creo que ricardo moya pablo prieto ya por, eh, por citar alguno de ellos pero pablo creo que se portó conmigo como un grande la verdad que no era fácil para él esperarme todos los días después que me conoció mi, mi, mi situación real me esperaba todos los días en, en el terminal en su vehículo me llegaba al entrenamiento pasaba a la cuenta alemana me compraba un sándwich, y una leche con plátano y ahí me lleva a entrenar. Entonces, y, y éramos compañeros, allá jugamos prácticamente juntos en, en en la titularidad, pero él sabía cuáles eran mis condiciones, ¿por qué? Porque él era un jugador profesional ya con Starão y yo ganaba la nada misma en mi primero momento en en, en rango, entonces esa realidad él la sentía y y me la me la facilitó obviamente por haciendo este tipo de cosas como te estaba contando, pero después están los Rosales, los, Rosal, los lindos José Pulver los Jair Matamala, los Jorge Salazar los Juan Carlos Hernández, la verdad es que por cada uno de ellos, Atilio Herrera estos días estuvo, estuvimos contactado con Atilio Herrera, con Geofroy la verdad es que nunca tuve ninguna dificultad con ningún jugador de los que participé durante mi carrera así que tengo recuerdos muy bonito cada uno de ellos ¿Tuvo que, ¿Tuvo que sacrificarse bastante para llegar arriba? Sí, sí como como todo la verdad que el sacrificio tú no puede hacer muchas veces no es cutitaativo entonces yo no sé cuánto hace sacrificio el que el que vi al lado del estadio y el que yo aunque vivía a, a 20 kilómetros 30 kilómetros porque muchas veces que el al lado tiene tanto más sacrificio que yo, a lo mejor un, con un padre enfermo, con una madre enferma, tiene que levantarse, no sé, por el que es casado, dejar al niño a seis de la mañana, y yo viendo más lejos capaz que tenía mejores condiciones. Pero obviamente que cada uno hace su sacrificio, pero lo hace con el gusto de, de la profesión. Yo no me arrepiento de haber andado en bicicleta más de la cuenta, de haber caminado más de la cuenta para poder llegar a entrenar, nada que no me arrepiento de nada, solamente agradecido de lo que de lo que hizo. ¿El gol más lindo que haya marcado en Rangers? Sí creo que fue el que le dice la U creo que fue el que le dice la Hugo porque fue un, un centro, o sea, una una pelota cruzada de de, de Solís, creo. una pelota que iba muy muy entre de los centrales, Mosquera y, y Manuel que eran jugadores altos los eh, eh, Lolo Cornejo no era tan, tan alto, pero se elevó entre ellos era fuerte, le, le ganó el, el cabezazo, me la pivotó, me cruzada y yo aparecí del lado contrario y le metí un, un voleo donde donde uno le mete el voleo y quiere que salga adentro. Nada más. Entró bien y, y ganamos el partido. Entonces, de los, de los goles importantes y bonitos que me tocó marcar. En una primera etapa jugó en Rangers del 82 al 86. Después siguió en Guachipat un par de temporadas, eh, seis años en Palestino, hasta que vuelve a Rangers el año 95 en segunda división con Guillermo Páez. Un equipo que fue puntero gran parte del torneo campeón, hasta el día de hoy no entendemos qué pasó en el último partido con Arturo Fernández Vial eh en la derrota por 2 a 1 yo tampoco entiendo mucho lo que nos pasó en ese partido nosotros llegamos disminuidos políticamente no políticamente sino con con los jugadores llegamos con con, con lo justo ya con respecto a jugadores lesionados jugadores que venían suspendidos ya pero no habíamos perdido nunca lo cual quedó el, primer, el único partido que perdimos ya y nos ganó el Vial con un gol de Rondán y el otro del Chico Meya ya y nosotros marcó el gol eh, Mauro Pozo. La verdad que eso recuerdo lo tengo muy muy en la memoria, porque nosotros no habíamos concentrado nunca tampoco, y ese día nos, no, el profe Guillermo optó que nosotros nos concentrábamos y nos fuimos a al lado de Panimavia a concentrarnos muy lejos de lo que estábamos, donde nos tocaba jugar, un día de mucha calor. Entonces, eh, yo creo que eso fue al conspirado, pero no excusa. Nosotros sabíamos que si ganábamos subíamos y no fuimos capaces de subir. Ahora habían dos tres partidos antes que nosotros habíamos jugado no bien en el partido que jugamos con con San Felipe, en San Felipe donde nos no hizo 4 San Felipe 4-1, creo 4-2, algo sé, donde creo que nosotros empezamos un poco hipotecales, lo que era nuestra gran posibilidad de subir, pero llegamos con la misma opción en el, el último partido, si ganábamos nosotros subíamos cierto y, no, y no, no pudimos ganar perdimos 2-1, de hecho a mí me expulsaron cuando quedaban como 20-25 minutos entonces también conspiró un poco a aquel equipo que ahora, no sé si Luitado, pero con un jugador menos obviamente que cuando uno quiere ganar no puede dar esa ventaja ¿Es el peor recuerdo de su carrera? ¿Perdón? ¿Es el peor recuerdo de su carrera? ¿Es el peor recuerdo de su carrera? Sí, porque me hubiese gustado lograr el objetivo que lo hemos planteado todo como, como grupo y como plantel, pues estábamos, estábamos ahí a punto de lograrlo y no, no, no alcanzó, pues. la verdad que no nos alcanzó después la gente reaccionó mal eh, pero era una reacción lógica también de, de ese sentido la frustración de no haber podido subir cuando estaba el estadio lleno. ¿Y cuál fue su mejor recuerdo, lo más lindo que vivió? No, mi mejor recuerdo es cuando me nominaron para ir primero una, a una, una selección nacional ya estando en ranking ya y poder participar, de hecho no, yo no escuché la, la convocatoria porque no, no creía o, o no sentía que estaba para ir y fueron mis propios familiares que se iban a buscarme por, por entre otro amigo para, para avisarme pero también el grato recuerdo cuando fui nominado en la primera situación para ir a jugar a Calama pues, o sea, no era fácil ir a subirse un avión, primera vez ir a Santiago la primera vez eh, pero o cuando nosotros en, en, en Calama empatamos a dos y, y clasificamos definitivamente al, a eso a ese cuadrangular angular de, de la Pre Libertadores, ¿ya? Y llegamos a tal que tuvimos que bajar en otro sector de la línea férrea porque estaba llena la la estación, pues entonces, la que como de eso un momento grato hay montones, de lo otro también, pero de eso está hecho el fútbol, de lo bueno y lo armado en su etapa de delantero una de sus características es que jugaba bien de espaldas al arco, cubría curía el balón. ¿Sí? Sí, no la verdad que cada uno juega con lo con lo que tiene, ¿cierto? entonces yo tenía esa característica de de proteger hasta el balón, de, de ser fuerte en el, en en el, en el juego del roce, entonces trataba de sacar ventaja en, en esa faceta, pues o sea, si si de, de muchas veces de, de inteligente tratar de de esconder la debilidad y, y potenciar lo que uno tiene entonces yo trataba de, de sacar ventaja a eso a que sabía que, que era difícil que me sacaran el balón entonces muchas veces sacar de quicio o esperar a mi compañero frontal yo aguantando la pelota dándole descanso en, en otro tema dentro de sus sueños en esta profesión de entrenador es algún día dirigir a rangers igual que todo, yo creo, yo creo que cada uno de los que jugó en algún momento en rank o en alguna institución, yo le tengo mucho respeto a todas las instituciones que yo participé tanto jugando como después estaba en la parte de de técnicos entrenador. Y obviamente yo creo que al que le pregunte de los que nosotros de la época nuestra, sobre todo de que si le gustaría eh porque porque fue en un momento, yo la verdad es que no tengo nada que decir, yo viví muy buenos momentos con con rank en cuanto a a lo deportivo. Ya un par de años de muy buen nivel, entonces Eh, obviamente de cada uno de los que jugamos en ese tiempo me gustaría retribuir eh, no sé si retribuirá ¿eh? porque, porque es mutuo es mutuo el tema, así yo voy a trabajar un día a ranger ya como técnico, estaría un poco haciendo algo que a uno primero le, le interesa hacer, después de ranger estaría retribuyendo capaz conmigo lo que yo hice por ranger y, y yo tratando de retribuir la ranger lo que hizo por, por darme la oportunidad de jugar, así que pero obviamente que sí, la verdad que eh, me gustaría por estar cerca de, de mis padres de mi familia y dirigir tal que sería sería bonito pero hoy día soy técnico de Iberia y me tengo que a, a, a adecuar y principalmente a responder a, la, a en este caso a, la, a lo que me entregó Iberia el, el respaldo que me entregó y, y haber pensado en mí para tenerla acá ¿Es primera vez que como entrenador le toca enfrentar al cuadro talquino? Sí Sí, la primera vez que me toca enfrentar y la primera vez que, eh, que voy a jugar un partido eh, contra contra Rangel en Talca, además, entonces, eh, la verdad que es bonito, pero pero no lo pensaba como como mostrar algo en especial. Yo lo único que he pensado es que mi equipo, en este caso Iberio de Sánchez, le haga un buen partido y gane. gane. O sea, después uno se... Se pone un tanto frío en esto y, y, y netamente se piensa como profesional. Hoy día me debo a los colores de, de Iberia y trataremos o trataré definitivamente de, de hacer lo mejor posible para, para quedarme con, con el resultado positivo. Más allá del que sea. Y en este caso Rangel, con, con medio razón. O sea, tengo un agrado de ir a la ciudad ya. ¿Se le vendrán muchos recuerdos al volver a esta cancha? Sí, a pesar de que está cambiada, yo me recuerdo que que en nuestro tiempo era, era diferente, nos vestíamos ahí abajito la galería, teníamos nuestros camarines que eran que eran eh, súper bonitos igual, ¿ya? después nos vestíamos en la, que está la, la, la, la zona que estábamos en, en un rincón, que también eh, eh, fue grato, y hoy día tuve la oportunidad de estar con con la gente de San Felipe, un partido en, en los camarines nuevos, y la verdad que el estadio está espectacular, así que pero obviamente el estadio no se ha cambiado de ahí, está sigue los mismos árboles, no menos cercanos, así que no, la verdad que grato, totalmente grato ir a jugar nuevamente a Talca. La última en su etapa Rojinegra y, y en otros clubes, ¿quién entrenadores lo marcaron y qué rescata de cada uno? Es que tendría que hablar de cada uno de ellos para para darte lo, lo que rescato cada uno, de ellos. háganos cada un resumen, un resumen de, un resumen de sí. lo Sí, de sí los porque, que... cada uno, porque cada uno tendría la cosa muy valiosa, yo te digo la honestidad que tenía Arturo Rovenas con respecto a a, a, su, a su potencial como técnico podía encontrar mejor, peor eh, que prácticamente era, era o no lo que uno esperaba, pero humanamente era un 7 un entonces uno se queda con, con cosas muy importantes y después te tendría igual valores obviamente eh, después Orlando Laverna de la Vena, los técnicos más duro que que tuve yo, más más inteligente para plantearse durante un partido o antes de un partido entonces el manejo que tenía de grupo, tiene no sé si es que cierto me pudiese gustar o no pero era lo que él tenía y uno lo, lo, lo, lo respetaba de esa forma después a, a Manuel Pellegrini su ordenamiento, su, su respeto por, el, por la actividad, por el jugador también es, es algo que uno, que uno rescata como también rescato de de Gerardo Pelusso que que después tuvo en la U que que también pero es es un uruguayo de esos que vienen de repente a hacerse su primera arma al país Y, y de todos quieren sacar ventaja entonces uno va viendo cómo saca ventaja pero en buena, la ventaja deportiva futbolística, donde donde lo mismo que jugar al fútbol de, de, yo no tengo que sentir de que el rival me puede pillar a mí entonces lo tengo que engañar pero el engaño ese, el engaño que no hace daño el engaño que es parte de sacar ventaja futbolística entonces Peluso era de los que se maneja de esa forma y a mí me parecía de que inteligentemente él lo hacía para, para poder lograr algunas cosas, la verdad que Y después de todo eso uno va, lo mete en una eh, en una juguera en una licuadora y, y sacan de todo, saca algo bueno entonces hoy día la verdad que y tengo un montones de técnicos más eh, los jaitas es eh, eh, impresionante o sea el respaldo que me dio él cuando cuando llegué a palestino cuando salí de guachipato la verdad que fue increíble entonces eh también pues también es nada además, con jan. Ha sido un diálogo distendido, relajado y siempre es grato hablar de fútbol, Nelson Soto. Gentil con Señal Deportiva de Radio Fantástica. Bueno, que esté muy bien, ¿eh? nos vemos por allá el fin de semana. Nelson Soto Faúndez, actual entrenador de Iberia de Los Ángeles y también rememoró, evocó su etapa rojinegra en los años 80. Tuvo un largo pasado futbolístico del 82 a 86 en Rangers, 87 y 88 Huachipato, del 89 al 94 en Palestino, vuelve a Rangers el 95 y después termina su carrera en Deportes Iquique y Magallanes.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 14 horas 26 minutos, vamos a un alto comercial con nuestros auspiciadores y volvemos con Señal Deportiva, un programa diferente con estilo propio, 100% original, no se cambie, tenemos más contactos telefónicos. Productos Fernández, una empresa talquina que se proyecta todo Chile y el mundo. Sesinas Finas PF, pasión por la calidad.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 Ya vamos a preparar un próximo contacto telefónico. Mientras tanto, tenemos noticias nacionales e internacionales. La nómina de Sampaoli la vamos a conocer inmediatamente con los jugadores extranjeros. Vamos revisando. Falta para completar los 23, los 7 eh, nacionales. Los tapados, Cristian Vilches y fabián Orellana. En el caso de Orellana, hace rato que estaba haciendo méritos para eh, una citación, eh, el factor Berizzo fue clave para el retorno a la selección chilena. El ex audax italiano vive el mejor momento de su carrera y está puntero del fútbol español con el Celta. Arquero, Claudio Bravo, defensas, Gonzalo Jara, Gary Medel Mauricio Isla Eugenio Mena Nico Arbornoz Cristian Vilches, Volantes Francisco Silva, Marcelo Díaz Arturo Vidal Felipe Gutiérrez y Matías Fernández Del Delanteros Jorge Valdivia Fabián Orellana, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez Hay puros delanteros eh, por fuera, periféricos como Orellana, Vargas y Sánchez, borró de la nómina eh, San Paoli a Mauricio Pinilla y Ángelo Enríquez de los nacionales podría considerar a Esteban Paredes en un futuro llamado también viene realizando buenas actuaciones en la U Gustavo Canales Farmazur Farmacia, atendido por el químico farmacéutico Juan Pablo Herrera. Farmazur Farmacia te espera en Guamachuco 830, San Clemente y también en Calle Freire, Constitución. Aparte del retorno de Fabián Orellana, Jorge Sampaoli dio otro golpe en la selección chilena. Llamó al ex defensa de Colo Colo, Cristian Vilches, el jugador de Atlético Paranaense. de Vive un gran momento en la liga brasileña, lo que le valió ser considerado para los duelos de las eliminatorias el zaguero ya había tenido experiencias en la selección chilena pero bajo las órdenes de Claudio Borghi jugó en un amistoso contra México en 2011 y fue citado a los duelos contra Argentina y Ecuador por las eliminatorias en 2012 el eh, San Paoli solo ha publicado a 16 nominados desde el extranjero y falta definir los otros 7 jugadores del medio local. Entre los que podrían aparecer en esa lista están los arqueros Johnny Herrera de la Universidad de Chile y Christopher Toceli de Universidad Católica, José Rojas de la U, Jambo Bossellur de Colo-Colo, David Pizarro de Santiago Wanders y Esteban Paredes de Colo-Colo.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 Linda Gracia. Lewandowski, más grande que el gol. El compañero Arturo Vidal en Bayern Múnich. El polaco Robert Lewandowski hizo una hazaña, una proeza, ¿sabe? Marcó cinco goles en nueve minutos. Fue en el 5-1 sobre Wolfsburgo que mantuvo a los bávaros como líderes e invicto en Alemania. Jamás un futbolista había celebrado tantas veces en tan poco tiempo. Hasta ayer, o antes de ayer, el récord lo ostentaba Ladislao Kubala, quien convirtió cinco conquistas en 19 minutos de un Barcelona Celta disputado en 1952. Alguien me puede indicar, y Luca Tudor marcó siete goles eh, por Católica el año 93 en un triunfo de 8 a 3, en San Carlos de Apoquindo sobre Antofagasta pero esos 7 goles fueron durante los 90 minutos aquí estamos hablando 5 goles en 9 minutos la noche récord de Lewandowski 5 goles en 9 minutos el delantero polaco se inscribió en la historia del fútbol mundial con su increíble e inédita ráfaga anotadora en Múnich y sabe la otra gracia no entró como titular. Ocho minutos y 59 segundos, nada más y nada menos, uno tras otro, hasta llegar a cinco los goles de Robert Lewandowski. Minutos 51, 52, 55, 57 y 60. Dejaron perplejos, atónitos, a sus rivales del Wolfsburgo y a sus compañeros del Bayern. Era un partido que se le había complicado al equipo de Guardiola, que se fue al descanso 0-1 abajo ante el mismo equipo que le arrebató la Supercopa de Alemania. Y Pep mandó a la cancha en los segundos 45 minutos a Lewandowski para aumentar el poder de fuego de su conjunto. Y respondió de una manera inédita en el fútbol mundial. Nunca un jugador tardó tan poco en anotar cinco goles en las cuatro grandes ligas europeas, háblese de Alemania, España, Inglaterra, Italia. Y nunca un suplente festejó en cinco ocasiones en un mismo encuentro. Según datos aportados por el estadístico español Alexis Martín Tamayo, el antecedente más cercanos data de hace casi 60 años, eh, hace más de 60 años, cuando el húngaro Ladislao Kubala le anotó 5 en 19 minutos con Barcelona a Celta de Vigo en la temporada 51-52. Estamos hablando de 63 años a esta parte. Cinco goles. Esto es increíble. Es algo que nunca había visto como jugador ni como entrenador. Cinco goles ante un rival como Wolfsburgo nunca es fácil. Estoy estoy muy contento por Robert. Esto es muy importante para nosotros como equipo, resumió Rubio un emocionado guardiola. En la misma línea, el capitán philip Lam destacó el logro del atacante polaco Lewandowski. Esto es increíble, una verdadera locura. Nuestro compañero hizo cinco goles y tuvo un par de oportunidades más. Bien se podría haber ido con siete y a nadie debiera haberle extrañado. Ni siquiera el técnico del Wolfsburgo, Dieter Hecking pudo eludir el logro del oriundo de Varsovia. ¿Qué puedo decir? Un delantero de clase mundial nos anotó 5 y pudo haber hecho más. Lo lamentamos, pero eso no discute la calidad de un jugador como Lewandowski. Debe ser la noticia de la de la semana y del año, sin duda. Sin duda, batió un récord. Pasó a la historia y será muy difícil que un jugador pueda ganar batir esta marca. Primero, no ingresó como titular. Entró en la etapa complementaria. Y segundo, ¿quién podrá batir este récord, marcar cinco goles en nueve minutos, aunque estuviera enfrentando a un equipo juvenil? Repito, marcó entre el minuto 51, 52, 55, 57 y 60 quedó grabado en la historia el atacante del Bayern Múnich Robert Lewandowski de origen polaco que después que su equipo se fue perdiendo 1 a 0 al descanso marcó los 5 goles para el triunfo definitivo de 5 a 1 sobre el Wolfsburgo fue la noche récord de Lewandowski un breve corte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 Pues la inmensa alegría La barra celebrando el gol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 señal deportiva mientras estamos a la espera de un contacto telefónico en los próximos minutos la U se desahoga en otra noche de mal juego el equipo de Martín Lazarte encontró respiro al superar apenas por 2-1 a Cobresal en el Nacional la U recupera gracias a Canales el salvador de siempre como en tantas situaciones difíciles el goleador de los azules apareció para desequilibrar un partido de apretado Ahora la U llega a ubicarse en la parte alta de la tabla donde el puntero es Colo Colo con 18, Universidad Católica suma 13, Universidad de Concepción y la Universidad de Chile 12. No era un partido cualquiera para la U. Después de días agitados y una turbulencia tras otra, el equipo de Martín Lazarte apostó sus últimas fichas para seguir soñando con el título de apertura. Los azules sacaron la artillería pesada y fueron por Cobresal el actual campeón. Sin modificar el esquema que tantas críticas ha recibido durante el semestre, un volante central y tres delanteros tomaron la iniciativa desde el primer minuto. No solo dominaron, sino también inquietaron al arquero visitante Eduardo Lobos, la principal figura del primer tiempo. Y a diferencia de duelos anteriores, no sufrió por desatenciones defensivas. La escuadra de Arturo Norambuena aportó bastante, eso sí, porque rara vez se atrevió a salir desde su propio terreno. Faltaba el punch y este llegó gracias al salvador de tantas ocasiones, Gustavo Canales, quien aprovechó envío de Leonardo Valencia, desviado por Sebastián Uvilla. Lazarte entendió la importancia de los tres puntos y tocó el formato, sacó a Luis Felipe Pinilla por el también sub-20 Diego Valencia. González, más protegido en el fondo sin embargo fue cuando más sufrió la U perdió la pelota y el campeón de Chile empezó a llegar, Alejandro López y Eber Cantero, estrellaron remates en los palos de Johnny Herrera y Gonzalo Espinoza casi hace un autogol, pero la U aguantó resistió y por fin pudo desahogarse en el tiempo adicional con un cabezazo de Cristian Suárez para el 2 a 0, el descuento de Patricio Jerez fue muy tardío a los 94 minutos Ganó la U aunque el juego está lejos de brillar. Y con respecto a Rangers, ya finalizó su relación contractual el ex entrenador Carlos Rojas Muñoz y su ex y su preparador físico Cristian Aitel. Eh, esto ocurrió en horas de la tarde noche del lunes, donde se reunió Carlos Rojas con Jorge Jung, el presidente de Rangers, el gerente Martín Iribarne y el vicepresidente Gabriel Kurt. Había un contrato de por medio hasta mayo del próximo año. No vamos a especular con cifras, eso es un tema eh, privado y eh, según la dirigencia eh, terminaron bien las relaciones eh, con estos profesionales eh, Así lo hizo entender ayer Jorge Yunga en conferencia de prensa, eh, aunque estamos en condiciones de señalar que eh, para lograrse el acuerdo y la firma del finiquito, eh, la reunión duró aproximadamente seis horas. Un breve corte y volvemos inmediatamente con Señal Deportiva a través de Fantástica.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 que sabemos atenderlo como atiende víctimas en usted para nosotros es importante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 Faltava el pan A veces faltaba el té Y nunca dejo de soñar Con algún día ser un crack Continuamos con Señal Deportiva. Ayer entró a quirófano en Santiago. Fue operado el volante de Rangers, Hugo Díaz, a quien tenemos en línea. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Hugo, eh, cuéntenos, eh, ¿en qué zona del pie se hizo esta intervención? En el tendón de Aquiles. Lo que mm. pasa que la otra vez también tenía mucho muchas molestias y de lo que nunca me pude recuperar y me hice um, seguí un, podro, un, un protocolo de de que tenía que hacer con el doctor y no me pude sanar, así que y lo último era llegar a la cirugía, lo que yo no quería pero ya no podía estar más estando así ¿Cuántas horas duró la intervención? No, fue súper corto fue media hora nomás fue súper corto, lo que pasa que tenía el tendón muy inflamado tenía líquido Así que me no, tenía mucho dolor, así que preferí que operarme más que nada. ¿Qué médico lo operó? El doctor Traipe. ¿Y anteriormente intentó mejorarse con tratamientos alternativos? Claro, me hice mis andas de choque. Me hice después golpes de corriente en el mismo tendón, no, sin sí, me hice varias cosas y no me dio resultado, así que tuve que llegar a la operación, pues. Hugo Díaz en Señal Deportiva, ¿Cuántos, ¿cuántos meses demora esta recuperación? No, yo creo que, por lo que hablé ayer con el doctor, me está diciendo que en dos, en dos meses más ya debo estar entrenando con normalidad. Se estaría despidiendo ya de estas eh, primeras 15 fechas, viene un receso en diciembre, seguramente su su regreso estará programado para enero del 2016, cuando comience la segunda rueda. Sí, yo creo que por ahí va a estar el regreso y más que nada ahora quiero recuperarme bien para no para que no me vuelva a suceder lo mismo. Lo que pasa es que estuve mucho tiempo tratando de, de entrenar y de, de poder jugar y no, no me dejaba la lesión, así que eh, quiero recuperarme bien, hacer el buen reposo que tengo que estar acá en la casa y, y después ya tratar de volver a jugar con normalidad y sin molestias. ¿En la primera etapa de recuperación tiene que quedarse en Santiago? Sí, claro, la, la recuperación va a estar acá como un mes y de ahí ya vuelvo a Talca porque ya tengo que empezar a entrenar con, con el Miguel Sala. ¿Cómo, cómo surge esta, esta lesión tan rebelde? Lo que pasa es que, como como habíamos hablado la otra vez, fue, fue el momento que me infiltraba para poder jugar, de repente el técnico me pedían si podía jugar y claro, tenía que jugar infiltrado y eso después me pasó la cuenta. ¿En la etapa de Gamboa? Sí, ahí con, sí, con Gamboa. ¿Cuánto tiempo jugó infiltrado? Uh, varias fechas, si de hecho un tren que me recuerdo un día que jugamos con Everton allá en Talca me vino un día miércoles estaba jugando el día sábado o domingo. Eh allá me vine a Santiago a hacer eh, la infiltración y después volví el el viernes y jugué el domingo lo recuerdo y a la larga esto perjudica pero la salud algo, de un deportista sí pues claro pero por el momento por el momento ahí quería estar y quería jugar y ser un aporte así que pero ya ya no tengo como más que asumido que. Igual eso es malo para, para, para un deportista porque después te pasa la cuenta y es lo que me pasó a mí porque no, pude, no me pude recuperar en, en varios meses y tuve que llegar a la operación. ¿Ha tenido el apoyo de sus compañeros? Sí, sí, me han llamado varios. Así que ahora nada más esperar la recuperación y esperar, esperar por pronto a volver a entrenar y a poder jugar. Hugo Díaz y este año es para olvidar, ha jugado solamente 45 minutos el lunes 12 de enero frente al Lota Chagué en Talca y fue reemplazado. Sí, lo que pasa es que ese, ese mismo día también me habían fracturado el, el me fracturaron el, el empeine, así que tuve dos dos, dos fracturas en los, en los dos en dos dedos, así que el cuarto y el quinto metatarsiano me lo fracturé ese día en el partido, así que por eso tuve que abandonar. No no abandoné por el tendón, sino que fue que me había fracturado el, el quinto y el cuarto metatarsiano. ¿Cuándo aparece la molestia en el tendón? No, ya, eh, ya llevaba tiempo ya la molestia. Eso es lo que pasa, que me aguantaba nomás del dolor y, y prefería jugar. Y claro, ahora tuve que llegar a esto, porque nunca también me me, me, me paré de, de de forma como diría haberme parado a ver eh, haber estado no sé pone en, en terapia pero yo esperaba jugar y, y y los técnicos me decían y yo jugaba y si aguantaba podía jugar nunca había estado tanto tiempo sin jugar nunca nunca nunca de hecho por esta reflexión por cosas que de repente yo no me, no me debería haberme cuidado de haber dicho que no me quedado para unos dos tres partidos fuera y haberme recuperado bien pero prefería jugar y claro esta lesión me salió nada rebelde pero ya gracias a Dios ya estoy operado y ya tengo que hacer la, la recuperación nomás. ¿Cuánto dura su contrato con Rangers? Yo tengo hasta el 2017 ¿Y hasta el momento cómo se ha portado la dirigencia? Sí, bien ahí Hemos hablado un poco, así que pero no se ha portado bien, así que eh, me han apoyado y todo. Hugo, eh, y, y, y en estas instancias es importante el apoyo de la familia, de su sí, entorno. De, sí, de hecho ahora tengo que hacer reposo por seis días hasta el, hasta el martes, que ya me tengo que ir a sacar el yoso porque me dejaron con yoso. Y aquí estamos con mi familia, con mis hijos, acompañándome en este momento tan... Bueno, es más que nada él eh, va a ser un año 2015 que costará olvidar sí yo, primer año también que lo hablaba con mi familia que llevo por una lesión haber estado tanto rato parado y no haber podido jugar no haber sumado va, varios minutos así que, pero como tú mismo dices este 2015 va a ser para el olvido pero como dice el dicho de repente la, la, pasan las malas cosas y después ya parece lo bueno así que esperar que sea así ¿En cuánto tiempo podría hacer trabajo físico? Eh, no, yo en un mes y medio, dos meses, ya debería estar yo entrenando ya con normalidad. Y seguramente en diciembre tendrá que hacer una buena pretemporada antes del sí, inicio de la segunda rueda. Sí, más que nada eso necesito, porque igual mucho mucho tiempo para y como no podía trotar, tenía que hacer solamente bicicleta, no es lo mismo. Así que va a ser una buena pretemporada para poder estar bien a disposición del nuevo técnico. Una pronta recuperación. Eh, sí, con... Buenas tardes, Hugo. Ya, buenas tardes, que estés muy bien. Hugo Díaz, eh, en diálogo con Señal Deportiva, tiene contrato vigente hasta el 2017 con Rangers, se indicó. Eh, fue operado ayer una intervención que duró aproximadamente media hora, eh, lo hizo el doctor Reinaldo Traipe, y su recuperación demora un par de meses. Se despide de este año... Eh, y su, su vuelta debería estar programada para enero, cuando comience la segunda rueda del campeonato. En diciembre seguramente eh, tendrá que hacer una buena eh, pretemporada para eh, ponerse a la par de sus compañeros, porque esta temporada solamente ha jugado 45 minutos en esa derrota de Rangers por 3 a 0 el lunes 12 de enero en Talca. Eh, jugó... El primer tiempo y fue reemplazado. Rectificadora de motores Sandoval, 1 Sur, esquina 16, Oriente. Rectificado de cigüeñales, cilindros, culatas, eje de levas, túneles de bancada, superficie de culatas. Trabajos garantizados. En Termocol, reparación de lavadoras y refrigeradores. Llame al 223-8540. Completo stock de repuestos, servicio a domicilio, Termocoldo Sur, 1791, llegando a 11 Oriente, frente a Plaza La Loba. Y en el cierre, mañana en Santiago, ante los profesores del INAF, una comisión tendrá que convalidar validar, eh, su título como entrenador en Chile, Héctor Alman II. Mañana, eh, ante el, eh, lo, una comisión del INAF, tendrá que rendir su examen de validación de título Héctor Alman 2 muchas gracias por la atención dispensada la invitación eh, para eh, mañana con señal deportiva en Fantástica eh, gentil eh, por su audiencia buenas tardes Radio Fantástica. Con la camiseta de los ganadores, jugando cada día su mejor partido. Señal Deportiva. Todo el aconsejo.